Mira, esto es una cosa este, sencilla. Eh, las eh, entidades están acostumbradas a venir a, a policía a, recibir que, a, a buscar una adicional. Bueno, el hecho d e que el hombre informado, armado, entonces eso es de práctica de hace años.、Eh, en la actualidad tenemos,、eh, en la Comisión de Primera,、eh, diariamente demanda una cantidad aproximada de 50 efectivos. Aproximado, más o menos, entre 40 y 50 efectivos diarios, de lunes a lunes, ¿cierto? Eh, entonces, eh, con respecto a tres bancos que no reciben más este, custodia、eh, de policía,、eh, el Banco Central hizo un ítem en la reglamentación de, de, de bancos y permitió eh, que eh, se podía prescindir de los servicios de, de bancos. Eh, tomando en cuenta que、eh, no hay la cantidad necesaria de personal policial con deseo de realizar ese servicio en sus horas francas, entonces estamos、eh, tratando de disminuir la cantidad de servicio.、Eh, comisario, vale aclarar que en realidad esto es una extra que hace el, el policía,、eh, bueno, sin、eh, por supuesto descuidar el trabajo que tiene que h a c e r durante las 24 horas de servicio, ¿no? Las horas, de servicio, son las horas de servicio son sagradas.、Uh -huh. El policía viene de l servicio a cumplir e su horario de t r abajo. Las horas de polar, como está, policía adicional, como、eh, se abrevia, es, este, es sus horas franca. No, es un、eh, es un no, no, no, no, para nada、eh, interrumpe el servicio ni nada que se le, le parezca.、Uh -huh. Esa es sus horas franca. Tiene un costo y, y bueno.、Eh, Viene la prensa, lo contrata y como se hace normalmente,、eh, se hace normalmente. Ustedes,、eh, bueno, están tratando ahora, como decía, de、eh, ir eliminando de alguna manera、eh, este servicio extra. Ir este, de alguna manera achicando porque no quiere, este, no hay predisposición del personal a ir a cubrir los servicios.、Eh, ¿A qué obedece? Me imagino que obedece. Eh, la obra de Polate s t á muy a un precio muy este, irrisorio, entonces, bueno, el personal lo quiere, medio como que e s q u i v a estas cosas. ¿no? Uh -huh. Todavía,、eh, bueno, tienen algunas,、eh, algunos servicios, ¿no? Tienen varios,、eh, porque hoy,、eh, por ejemplo, yo escuchaba decir que Telefónica se iba a quedar sin ese servicio y pensábamos a lo mejor que era para todos a partir de ahora. ¿Cómo es el tema? No, no, no, no, no, no es para todos, no, no, no. Vamos a ir eliminando paulatinamente. Eh, a este servicio、eh, generosamente me lo cubría、eh, personal de la segunda. La segunda tiene el mismo、eh, problema que tenemos nosotros: el hombre que venía de la segunda no puede volver más. Yo no puedo cubrir con otro efectivo、eh, ese lugar, entonces tengo que prescindir de, de, de los servicios. Se notifica con antelación, eh, eh, a n t e l a c i ó n al gerente de la, de la empresa que, sea,、eh, que esté involucrada. Con la debida apelación, como para que vaya viendo a qué, si ellos creen conveniente, contratar a una empresa privada o no. Claro. ¿No es cierto?、Eh, que Yo creo que cumple la misma función que un policía, porque el hombre está armado,、eh, si pertenece a una empresa privada, está con su estrenamiento、eh, debido, o sea que va a cumplir la misma. Policía va a seguir brindando el apoyo por el 101 o el 911, como llamen. De la misma manera, si lo necesitan, eh, entonces eh, no es una cosa es u normal, a c s a n o ¿no?、Uh -huh. eh, ¿Le han pedido por ahí alguna empresa que se queden, que los dejen,、eh, o ya está tomada la decisión que a no mucho plazo,、eh, bueno, ya no van a hacer más servicio ninguno? No, no, no, hay empresas que sí, obviamente piden que uno se quede, pero no, no puedo mandar a nadie, no, no es que. No el... quiere ir el, el, el policía. No, no es que yo no quiera, que yo tomo la determinación porque yo soy. no Este, esto si es una consulta, no quiere nadie, porque no, a 9 pesos la hora no quiere no. nadie. Un, una cancha de rudo es de 36 pesos, c h a m o r o Queda claro entonces que no se d e s c u i d a las cuadrículas, no se descuida el servicio que tiene que cumplir el, el, el policía durante su trabajo. No, el horario ordinario de servicio es el horario ordinario de servicio. Eso no lo cambia nadie. El edad adicional va todo aparte. Todas las h o r a franca, eso es que tiene clarito porque no entorpece、no, no, no、para nada. Entonces, si hay algunas empresas que quieren que yo sea, no puedo sacar personal de servicio para ponerle adicional, porque se está、eh, interponiendo el servicio ordinario con el polar, y eso no se debe hacer. Exacto. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. Hasta、ah, luego.